<risa> okay. Por okay. una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. yolki Yolkipalki. yolki Yolkipalki. de miércoles con mmm, Luciano Redigonda aquí en el piso y... Escucha re fuerte por estos auriculares, me está matando. Sí, y sí, es así. Así funciona todo. No aquí. tengo para mí. Qué lástima, ah, lo tengo te lo robó. la audición te súper desarrollada. No, el el co-conductor de hoy. Ver, estamos es, esperando es, es, hoy la vuelta estelar de Maxi Falcone, el cara de eh, Maestra. Exactamente, el cara de Berga Maestrada lo puedes no sé decir, decir, ya se son se después sería. de las 12 de la noche, el confer bueno. ya no escucha más, se fueron todos a dormir, porque se tienen que levantar temprano para ver la repetición de Tinelli. Con si no boca campeón, boca campeón de la libertad, No vas a poder escuchar claro. los estrenos, y claro. te vas a tener Epa. que buscar algo rápido. Porque yo te lo voy contando. Siguiente. Enseguida, ya en este momento arrancamos Mismo. con los estrenos. Upa. Uh, esa película debe estar buena. Tra trabaja Helly Berry, la que ganó un Oscar. Lo podemos hacer en vivo, mirá. Por te le pongo play. recordando eh, separadores clásicos de Yolky y Punky. Sí, clásicos que nunca se fueron. Uh, esa película debe estar muy buena. Trabaja Helly Berry, la que ganó un Oscar. ¡Te sale igual! viste. No puedo decir que yo no cambié. El que cambió fue el mundo, tira. no yo. Sí. Es. Tenemos cuatro estrenos, de los cuales vamos a escuchar tres, porque hay uno que es chino, o japonés, o o lo que el sea. De claro, y que está después traducida al, al inglés del trailer y no tenía sentido. Así que vamos a arrancar con el primer trailer. Bueno. Pa. Seguramente Ten inglés, Wtedy, mi gusto Wtedy, mi Mr. Bean, no No, Mr. Bean no Pero es un mister Carmen Mimi Maura Escucha Brooks Le dan El hombre del año A ah. Y Escucha Uy, la caguatillo El hombre del año es Un asesino No Le mataron A su A su hijo Ahora es por ¿Quién La es? ¿Quién es? Buts, los normales, los el Nicolas Cage de los ochentas Yo sé quién es el Nicolas Cage de los ochentas ¿Quién 80's? es el Nicolas Cage? El Kevin Costner Claro que sí <ríe> El, el Nicolas Cage de los ochentas Kevin Costner Muy bien Ha vuelto con Mr. Brooks El señor Brooks otra película para el fracaso seguramente ¿Cómo que no? sí, es un thriller no a mí después de guardianes de altamar <risa> Sí. a mí Waterworld me gustó. dos carreras fracasadas en una fue sola película Qué bueno Aston Kutcher y él en una sola película fue un acierto de casting genial cuál cuál es que esta no la anterior guardianes de altamar no sé la o sea es que eso. Kevin Costner le enseña a Aston a Kutcher a un, un fracasado discípulo ¿Sí? de un fracasado es como la <risa> de Cuba Goodwin Jr. claro y Robert De Niro, de Niro. solamente que lo había pegado Pero... O sea, ¿Qué no, bueno. y eso? Sí, dice... Y duraba como 140 minutos. Sí, sí, sí. Así que es un día literalmente. La todas película, las películas 4. buenas. ¿Y esta de qué trata? Que yo ni idea. No, no sé. ¿Y, ¿Y? fantasmas asesinos? Yo qué sé. Sí. Pero <risa> está bueno. asesinos Star... fantasma fantasma no, asesino fantasmas o fantasmas asesinos? Fantasmas asesinos. Está bueno el nombre porque realmente Kevin Gosner, si no fuera Kevin Gosner, se podría llamar Mr. Brooks. Sí, sí. que suena. De hecho a yo le hubiera sí. puesto Mr. Kosner, Mr. Kosner lo hubiese estado genial también. Sí. Y ese tipo ganó un Oscar a mejor director, lo no no que es un historia del cine en cualquier cosa. Eh, ¿Por cuál? Danza con lobos ah, danza Yo no lo entiendo en algún momento yo Kevin... Pensé, pensé que era el guardaespaldas. Que Kevin perdió, no, no, perdió, no. perdió el camino. Perdió el camino. Sí. ¿Cuándo? Perdió ¿Cuándo? Perdió ¿Cuándo? O ¿cuándo perdió para el para el mí, camino? mí hasta Waterworld perdió. No, Waterworld. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Fito Paez. Kevin Kosner es como Fito Paez. Fito Paez de los sin De Estados Unidos sin carrera musical. La, la que le gusta a todo el mundo la de béisbol, el campo de los sueños. Esa es buenísima. Esa, el campo de los Sony era genial. y ¿no? iba a decir es una mierda. No, el es campo de los peor Water. Bueno. No, es el cocun Está buena, Kukun, está buena. Es que, el campo que, de estaba que y que la estaba... Y la otra que me gustaba... Hay que, la... hay que ver cocun de la... nuevo. Sí. y con Steve Gutenberg. La de los viejos que la ponían. cocun cocun en R la ¿verdad? cima de Paul Ryzen. Sí. Y estaba esa <risa> otra <risa> se llama <risa> Un Mundo Perfecto. Sí, arrancó en la. se tiró por todo. Una de clínico, con Un Mundo Perfecto de Kevin Kostner asesino hace de asesino. No, Martín no es Steve Gutenberg. ¿Qué cosa? No, la, no, Paul Raiz. No, Paul Riser, ¿Sí? Steve Butter me de los casos fantásticos. Pol Riser además. Steve no, en no. la Academia de Policía, yo digo. Majoney. Para mí. Ma en Mahony una En, Cocoon, en eh. una majone y en otra Pol Riser. Bueno, no por, cerramos en eso. No sé, yo le digo Pol Riser a todos. lo que Academia de Policía. Vamos con otro estreno. A ver. Buenos días. ¿Quién es? Buenos días, buenos días. Un gallego que trabaja haciendo. Rick! Es Shrek 3 Yo ver cómo crees. prefiero verla en español así, en este español Antes que en mexicano toda la vida Escúchenlo Preocupado es que Antonio Bandera sigue siendo Antonio Bandera en las dos Claro, ¿no? Eso, verdad, bueno ¿Estás segura? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Y, y el gato hablaba en español así que en el mexicano también sigue siendo Antonio Bandera Claro, siempre Antonio Bandera No, ¿No? el gato hablaba en español, disculpame Adelante uh, mis nuevos amigos, a felices para siempre La voz de Shrek es media chota Pero bueno el verdadero Pero porque uno no está acostumbrado. A mí me parece que Jack 3 va a ser no muy chota. No quiero ser rey Cambia de no tánchica sé, no Si quieres rey. convencer al chico ¿Papá que no, sea? La Debe tener un par Un buen par de chistes Pero no No me da respeto no, no, no me da No me da respeto No me da respeto No me da respeto Empieza un nuevo camino presión. Nuevo camino un punto de hadas más grande Jamás contaba Ah, yo, yo Eso es lo que no creo Hay, una, hay gente que tira Es el nuevo clásico La están vendiendo Como esa basura Es decir eh, Con el nuevo clásico Desde Blancañeve Y todo eso Es una Un chiste Una jornada La, la película es... Le todos los chistes que ¿El viene Melbrook? así de, de, de cargada Claro, ¿El totalmente Es El 3D no, no Y bueno, todo, ¿y cuál es el problema? Le la picha. primera estaba bien no es El Brooks es un genio o sea, No, yo no digo que no sea un genio, pero no digo que es el nuevo clásico de los no cuentos No para claro, coincido pero con sí. Billy totalmente pero no, ¿y Muy cuál es el nuevo Billy? clásico de los cuentos? ¿Eh? Si no, no sé Los este. Increíbles ¿Qué? Los Increíbles Harry Potter? Los Increíbles increíble y para increíble. mí también yo le pongo una fichita ¿cómo se llama motrink basta no tenés ficha increíbles 2 Qué cosa, <risa> cosa? increíbles 2 ¿Cuándo van a estar a no no está no va, va, no va, va, va a salir quiero eso. ver la de la vejita de ah, Seinfeld porque él escribió el guión debe si se ser cualquiera los increíbles 2 claro no sí. necesitas varios no, ser si, si un nuevo clásico no va a tener continuación seguramente, sí, seguramente. bueno ahí está es lo dije bueno vamos con otro estreno este está bueno. con un ojo y sí, es así el mundo de los trailers así Este tiene violencia papá oh oh oh i will be ay, ay, ay, ay, ay. ahí viene sangre... ahí la dictadura no, la dictadura hay que hacer una tiene que ser loco de la escopeta ahí, ahí, el loco ahí. de la escopeta loco. por favor, no es culpa mía ¿Qué me importa <risa> Comete esta trola. Para. Así le dice Eli Roth, el director de Hostel Que en español en España se llama Hostal 2. obviamente claro. Un hostel un hostal. ahí cerca de la obra hay un hostel que siempre van extranjeros y siempre imagina dentro de un hostal, no un hostel. Hostal, claro, por supuesto que sí. tiene una palabra en español. rec 3". Hay gente que no puede pronunciar. Eli Roth, Un tipo que le dicen directamente que un pornógrafo El tipo de hace pornografía Pero sin mostrar una teta y sin mostrar No, no, mucho bueno, la pornografía y de, del... Del ghost. De, de, terror, De la sangre Le digamos. recomiendo a quien ¿El quiera el gore? ver el el, gore, el, claro. el avance falso de San Giving. En Youtube San Giving, un avance falso del video por, por Eddie Roth sí. Busca, es, es increíble, es, es arte El último estreno no tiene tráiler, no lo trajimos. Se llama el duelo Fearless en inglés. No sé cómo será en, en chino. Ah, era no esa. Yo era? pensé que era la otra. Ch que Ch era la... Norris, no, redijiste. ¿Qué? Porque. Ch Ch no, no Yo pensé Ch la que estrena mañana en, en en Buenos Aires, no acá. No, esta es acá. La, con con Lee la... haciendo lo que sería la leyenda del tine de dragón 15, más o menos. Claro. Sí. Tan bueno, igual parece pero te la venden los trailers dicen del coreógrafo de tal te tiran una el director de escenas de riesgo de tal había una época quiere? que era el de Steven Spielberg estaba el productor ejecutivo así de la nueva de Steven Spielberg y, pues, no, yo creo que no me voy a ir a ver la, la, de, la de Kevin Costner la de Kevin Costner, me parece sí, que sí porque no sé de qué trata yo, yo, yo, yo también me la he visto y, y ostal también, también. no ostal no que ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Qué? es una Estoy harto de eso. El oftalmólogo, el oftalmólogo. No, un a tipo de Sanga, un tipo dice, molesta. En época donde las de terror son todas a todo público voy a hacer una bien sacada. Creo que el chiste merece que se callen, el oftalmólogo. Que... ¿Qué pasa? El oftalmólogo. ¿O el de terror hacer una película sobre un oftalmólogo? O sea, el tipo no necesita un cabales para ser oftalmólogo. Ostalmólogo. Okay. Okay. <risa> sí, sí. sí, bueno. Un oftalmólogo escapa de cualquier cosa. Sí de sí. meterte el dedo y sacarte una lagaña de cobrarte un ojo bueno, de tía. la cara hay otras hay otra ahí, rama tía. de la medicina peores che, que el oftalmólogo el proctólogo, el, el proctólogo, el, el otro, el... ¿cómo que se llama el otro? el urólogo, el urólogo, el, el proctólogo, déjame de joder el dentista da más terror todavía. no el ginecólogo no, no. del infierno <risa> <Sí. risa> <risa> el eh, mejor dentista bueno. de la historia del cine de la tiendita del horror que era Steve Martin sí qué qué este bueno. es. martín morocho entraba cantando ahí me den sí. ¿Qué ¿Qué <risa> y en la, en la, sí, la, sí. la versión original de tienda del horror era jack nicholson ¿Sí? uh, uh, uh, pero no es ¿pero mejor qué, qué versión la mejor es, es la segunda que en blanco y negro y el viejo la vieja? Primera, filmaron en dos días sí, el viejo me importa Man, en dos días el otro pero día, día había salido una lista de las películas que eran mejor las remake que las originales y, y, obviamente el tipo que dijo me la banco vengan critiquenme y, y, díganme lo que quieran, yo me la banco no me acuerdo, me acuerdo de esa Cabo de Miedo, por ejemplo, me gustó más la remake que la original Yo vi la remake, no la remake es la de Nick Nolte, o no? Sí. Ah, me pues gustó si eso. No. 300. 300 Y, y, y... <risa> <risa> no, Que la original No cree, la claro. nueva no es una Bueno, vamos con, vamos a escuchar a John bueno. Lennon, traje Mirá vos. Algo que pensé que nunca iba a ser, pero, pero está bueno, John viendo. viendo. Viendo eh, los, los chicos, los hijos del hombre, Children sí. of Men, aparece la banda de sonido, que está muy buena, por cierto, se pueden piratearla Un sí. tema de Lennon que yo no tenía ni idea que existía sos el típico pendejo boludo que le vende un tema viejo con una banda de sonido nueva. Bring so. on the Lucy, Free the People. No, no sé de dónde carajo. No, sacó sos sonido. un adolescente yankee de 15 años que no sabe lo que lo escucha y, y le venden los Beatles con una banda de sonido. Sí, no solo la música de Lennon como solista, pero bueno, vamos a escucharlo haciendo Bring on the Lucy. Hay que reivindicar al hijo, a Jean Lennon. John Lennon, Sean? ¿Sí? Sí, sí, hay, tuvo un disco que tuvo unos temas interesantes y desapareció. ¿Cuándo vamos a escuchar algo de John Lennon nuevamente? Cuando <risa> lo mate Jung que traiga, y, Traigo nuevo. Y dale, el nuevo, que es el grande. Bueno, dale, vamos a escucharlo a John, al papá, muerto, sí. haciendo Bring on the sí. Lucy. Uh, One, two, three. You know, one and a two and a three and a four, hey! Let's hear, hold on, hold on. Right, let's hear more bass in the earphones and more of the slide guitar. And a touch less of the piano seems loud. On campuses across the nation, they will be studying girls' bodies. On campuses across the nation, girls' bodies. Choosing the master concentration, girls' bodies. These, unlike the Christopher Columbus of our bodies. Because they've been there all along, except I'm only now discovering our bodies. Everywhere I look, I'm seeing bodies. Our bodies go again, I'm seeing bodies, bodies, I drove your girlfriend home one night, she has a really awesome body, under the flashing yellow light, I started noticing her body, Bodies. you see we're really scared about a lot of things we're stupid when it comes to bodies Everywhere I look I'm seeing bodies Now we're bodies, then I go again I'm seeing bodies Bodies, bodies, bodies, bodies, bodies, bodies. I'm seeing bodies, bodies, bodies, bodies, bodies. I'm seeing bodies, bodies, bodies, bodies, bodies, I'm seeing bodies, bodies, bodies, bodies, bodies, I'm seeing bodies. Why are we so obsessed bodies, with, bodies. with bodies? Just look at all bodies, these bodies, magazines. Bodies. I'm seeing And sometimes bodies, it bodies, seems bodies, like bodies, the whole world is just bodies, a body, bunch body, of horny teams. I mean people body, like body, body, to go to strip clubs, knowing that they can't talk. I just want to see those bodies They're really not asking much Today's curriculum concerns itself with bodies One measure of a cult is how it looks at parties You can show corpses on TV but not your bodies They put a man upon the moon But we're afraid to put a man upon our bodies Everywhere I look I'm seeing bodies Our bodies There I go again I'm seeing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 Cambio de carátula de la tragedia de Cromanión. Caritas Argentina. Prisión domiciliaria para todos los montoneros. Aumento salarial al gremio york Yorki Palki. Nos la jugamos por algo. Besote. Lo que pasaba recién era Don Lennon. Don Lennon. Don Lennon. Sí, un hijo no reconocido, de John Lennon o algo así. Tipo que vueltas por ahí. Ajá. El otro... Lo llama como quien lo llama, Don Leno. Don Leno. ¿Cómo le va? Don Leno? Hola, Don Leno. ¿Cómo le va, tío? Bueno, ha volvió a la columna de tecnología. Está el separador por ahí. Ah, yo pensé que estaba muerto. Dale. Patria tecnófila. Pueblo amante de las novedades de la querida internet. Llega el espacio del licenciado en Parfusión Web. Si no caza un soto, lo que dice, visite www.nodoweb.com.ar y métase en sus micros. Oye, luego la transpiración de muerte. Pero otros ¿Qué ¿Sos que transpiraron. No Fritschi. Fritschi Fiori. Pero no, desde esa hora, sabe cómo se ventila esto? que la gente Somos la... los monos que estamos acá adentro. No, yo sí, no soy mono. hay que dejar abierto esto, es insoportable. Sino... Total, claro. no hay nadie afuera. La gente me paraba en la calle, loco, no puede ser. ¿Qué? Es la ausencia. Ah, ¿no? Como, claro. ¿no? ¿Qué te pasa que no hablas más? ¿Qué sé yo? Y bueno, tuve no que volver. Sí. Dejé un empleo. <risa> sí. Dejé un empleo para poder volver a la radio. Dejé un, y de un empleo estable para volver Dejé a Dejé un York empleo y estable. Y bueno, y pasaron un montón de cosas en todo este tiempo. La claro. verdad que... Más hay un resumen. Sí, más <risa> o menos les puedo algo con... No pasaron muchas nah, cosas, no pasa pero no hay como ni... que decir que pasaron muchas cosas. Como que así funciona el periodismo. No pasa absolutamente nada, pero el tema es venderte que está pasando algo y que tenés que saberlo, porque no podés seguir así oh. sin saberlo, ¿verdad? Sí, Necesitabas decir todas esas cosas. Tengo y que de... decirlo porque es jamón, es jamón. esto <risa> sigue siendo el cuestionamiento de la sociedad establecida. Seguimos los rebeldes hablando sobre tecnología. Y no me voy a callar, por más está que vengan bien. a decirme los directivos de esta radio, decirme las cosas que me han dicho. Eh, vuelta y vuelta y para reivindicar <ríe> <las> <ríe> pinti. no hablemos más parece sí. pinti. Le dijeron no hablemos más de Google porque sí, están poniendo sí. plata justamente lo más gracioso que pasó en estos tiempos Microsoft sí. le hizo un juicio por cómo sería por monopolio ¿Sí? a Google. ¿Cómo ¿Cómo se ¿En serio? Esto ocurrió de verdad, ocurrió porque resulta que Google compró DoubleClick, que vendría a ser lo que era la competencia de AdSense. Sí, ¿sí? de pasito, de pasito. Este, depacito, sistema, depacito, este sistema de publicidad es. que tenía Google, claro con plan, la competencia ahora todo le pertenece a Google, todo el sistema de y pues publicidad. Bien, y son boludos, y se, metieron. y se lo merecen, la verdad, se lo merecen. ¡Y! Yo creo que ya sí. Está, si ya la AdSense yeah. le rompía el culo a todo. ¿Para Como qué si... compra la competencia que tiene el 5% del mercado? Es muy ambicioso. Son. Está bien. Lo merece. Ahí está. Igual que a Bill Gates. Convengamos que sigue siendo hoy por hoy el futuro en la Internet de, de lo comercial va a ser la publicidad. Sí. Estos no tipos compran todo, todo el negocio. Se está entiende. Bien, por eso le han tocado. Eh, son los dueños de Internet. Es muy gracioso bien, eh? que Microsoft haga un, un juicio por, mo por sí. conducta monopólica. Estos días también ocurrió que le devolvieron el juicio sí, Por conducta monopólica de que el Windows Vista no permite la utilización de los software de la competencia ¿Cuál, por ejemplo? ¿Qué es lo que no permite? En realidad no lo he estudiado mucho Pero está todo, como siempre, sigue la cuestión de la integración El navegador, o sea, vos no tocas una tecla de tu computadora Y te va a aparecer el Internet Explorer con el MSN Search Y ya con alguna búsqueda de lo que te interesa Claro Estoy te da miedo por supuesto, no es para tomárselo con... No, no, es así. Sí. Bueno, también esta semana estuvo el encuentro Bill Gates y Steve Jobs. Ah, sí, no me enteré, ¿qué pasó? ¿Cómo que no, no me, enteré? me enteré? ¿Qué pasó? No, se juntaron, hicieron una entrevista en conjunto, va, un, una especie de. No, no fue un debate, una fue una conferencia. Una, una, no, una, no, fue una charla, como una especie de programa de entrevista con los dos. Está sí, todo para es verlo que, enterito, obviamente, en YouTube está entera Recordemos Google que ya fueron este, socios en más de una oportunidad Pero sí, pero son, amigos, ¿no? eh, O sea, practican lo mismo El verso de, de Apple de que son contra la competencia Microsoft. Es una mentira absoluta sí, totalmente Pero muy entretenida la entrevista para verla Yo no sé si ya estará subtitulada en algún lado Si no se la tienen que morfar entera en inglés Pero buscan Bill Gates, y Steve Jobs en YouTube. ¿En YouTube? Y te, te salten enseguida divide en partes, obviamente, porque YouTube permite 10 minutos nomás, pero... Internet ¿verdad? tendría ¿tí, tí, tí? que ser un país, aparte. ¿Lo es? Un ah. universo Un universo, eso. claro, es un mundo aparte ¿Y cómo, cómo se lucha contra eso? No, no, no puedes luchar ¿Y para qué vas a luchar Claro, además eso? para que y es más, que yo me Terminator iría, es verdad entonces iría, Terminator iría. es verdad Unite, Billy, unite <risa> Unite, hagamos programas de radio Bueno, y más? justamente lo que ocurrió sí. hace ya un tiempo Se entregaron esos premios web 2.0 sí. ¿Se acuerdan que hace un año más o menos empezaba este... este Micro, este joven, micro ¿sí? y hablamos de, de lo que se vi, de la, la, la moda que era entonces la web 2.0 que claro. terminó siendo no solo una moda sino que llegó para quedarse evidentemente al menos desde un año para quedarse <risa> sí sí me aprendí todas las frases así que puede decir un, un tipo en, frente a un micrófono y las estoy diciendo en minutos el, el bloque de cine con Luciano Redigonda <risa> el doctor Cliché trajimos hoy qué ocurrió bueno ganó ahí Digamos, numerosos servicios Que lo que hablamos, algo así Como que lo, lo que es la web 2.0 Que es un sí. sistema de servicios Ofrece servicios al internet mm. Es como que te hacen algo, no es que una página que como vos lees que, ya no ¿Sí? Como que te hacen algo, que te Parece, te algo. Te hace algo. Parece que te Además hacen algo un servicio. Y uno de los servicios es este, El video, que por supuesto lo ganó YouTube Sí, Google Sí, lo ganó Google el año pasó? Había ganado una empresa que no No sabemos quiénes son <risa> No, la, o sea, el mismo sistema de compartir ah. videos y este... Es y bueno. También estaba Jack Nicholson. ¿Por qué? En la entrega de premios. Porque en toda la entrega de premios está Jack Nicholson. No, estaba David, David Bowie. Bien. ¿En serio? Sí. ¿Y Ese está Sí. Ah, lo de Bowie leí, que le dieron, tenía que decir cinco palabras, ¿Qué, sí. ¿podían decir cinco palabras? No, el dijo, que tiene que decir es obligatorio, no pueden pasarse de cinco palabras Claro, y Bobby dijo, solo puedo decir cinco palabras, ya fueron cinco ahora cuatro, tres, chao Es un genio También me llamó la atención el, hemos bueno, hemos hablado muchas veces en este espacio sobre la música sobre sí. los, los, los sistemas web 2 Martín de habla de la, de la música ganó. cada rato la FM es el que ganó el año pasado sí. este año lo ganó Pandora Pandora este, ¿No vale repetir? Sí o sea, Hay algunos que, que ganan hay, hay numerosos servicios Estuve comparando y justamente no Muchos servicios que ganaron y que hoy ya no existen más Sí Como por ejemplo el, el buscador es el Vista No, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cuál? No había altavista. Un buca... Altavista. Pero sí, ¿Qué pasa en Altavista? ¿no? ¿Sí? Funciona lo y, voy además, a usar. y está bueno para algunas cosas tipo buscar MP3. No voy a usar el Altavista. Claro. Yo lo uso para los MP3, pues hay que está bastante peor. Si si vuelven a fines de los 90. No, no creo. <risa> <risa> <risa> eh. <de> onda, <risa> y pero me de comentario que me hace, ¿cómo sí. le voy a poner la onda? Lo el que comentario pelotudo el... lo sí, que se comentario dice, es... sí en radio. El Pandora, <risa> vamos a. Llegó para quedarse. Che, qué copado. Recordando. Sí. <risa> recordando sí. esto que hemos dicho el año pasado del Pandora que lo lo reseñamos en este mismo espacio. Sí. El Pandora hoy no lo podemos visitar más. ¿Por qué? Aparece un, un, un cartel que te dice imagina Sí, I'm... sos un, ¿Un argentino. ¿Qué, ¿Qué cosa? Hay así cada vez que como más de argentino esos. no te podemos prestar este ¿Por servicio, qué? porque está solamente de dedicado a los estadounidenses. Sí. Cada vez hay más páginas, incluso páginas de canales de televisión de Estados oh, Unidos. American people. Que son solas, te bloquean. Es, si vos, es de afuera, discrimination. ¿sí? Mira, también somos negros en la web. Es cierto, sí. Qué feo. Acá el sistema. Hay mucha gente quejándose ya de eso. No sé qué va a pasar, pero. Y lo de la internet libre. Obviamente es una mierda. Y esa hipada del internet. Hipada. <risa> una sí, buena. Me... Todo culpa de los mexicanos. Donde que se cruzan o sea, para allá la bloquean a todo el mundo. Una buena sería, muchachos, nosotros hagamos la, el, el claro. servicio web 2.0 de música para toda Latinoamérica. Sí. Y listo. A alguno se le va a ocurrir. Lástima que no va a ser a nosotros. <risa> va a ser a. Microsoft Latinoamérica o lo sumo a Google Argentina. Claro, Israel. Google abrió oficinas en Buenos Aires, loco. Abrió oficina, bueno, eso es otra de las cosas bueno, pará, que ocurrió. Y la SF la vendieron? Sí, sí, a en no, no a a una a uno de los canales de televisión de Estados Unidos. Todavía pero, lo podemos seguir escuchando. A sí, SF, pero van a seguir ver. van a seguir con la base en Inglaterra como estaban antes y después vamos a ver qué pasa. Capaz que meten mucho más guita y aparecen mucho más servicios y funciones. Pero está muy bueno. Sí. sí, cada vez le agregan más cosas. La, la, la, la verdad que uno de las... Las cuba... mantienen los hindúes, los indios. Sí. Los indios mantienen el Internet no? funcionando. O sea, sí. Se, se enferma los indios y se acaba el Internet en el mundo. Sí. No, nadie sabe programar. Se pinche internet. Hablan binario directamente, le están enseñando <risas> en vez de hindú binario. La gran diferencia, está bueno que lo cuenten, porque la gran diferencia, digo, porque si a alguno se le ocurre... Ay, loco pero en latinoamérica nosotros podemos hacer algo porque claro. la diferencia del y cambio no muchachos no se puede porque no. la diferencia del y cambio mientras de acá Europa tenemos una diferencia de 4 a 1 allá es de 7 a 1 ¿sí? y encima están formados claro. cosa que acá no ocurre porque acá que digan eh, no que que estamos educados que tenemos formación eso es mentira acá no tenemos formación. acá sabemos soldar acá, acá no... sabemos soldar ni siquiera no. ¿Sí? ni no. siquiera vos sabés soldar eh, tenemos vos un oficio vos ¿sabés soldar? Acá a mí me enseñaron, Perón me enseñó que si tenés, un, que si tenés un oficio, sí. ya está, te puede hacer la, la América del Sur Orden y progreso Ahí está. Primero progreso y después orden <risa> Perón, Bien fue un tipo que le dijeron, Disneylandia, acá en Argentina, acá no se puede Y el tipo que hizo, la Ciudad de los Niños Y le hizo Perón Un groso, la Ciudad de los Niños, eh, mucha gente viene por la Ciudad de los Niños, que no parezca estaría sí, bueno? bueno que la rama femenina del, del partido justicialista se ponga unos mangos para todos estos comentarios sí. no sí, está bueno <risa> eh, nada si nos metemos en barra web 20 web2.0 sí. con z final punto org/barra web2.0 van a encontrar todos los premios que se entregaron alrededor de 300 servicios premios, o sea, que hay servicios para dar radio ya. taxi Ya es casi como los Guinness, la cosa más rara que hace es que no tiene categoría, te inventan una categoría y te dan un premio Sí, así es, este, el tema es que seguramente ya a más de uno se le ha ocurrido Yo me sigo preguntando, en el, que me lo pregunté en su momento, hace un año atrás cuando, en es, cuando inauguramos este espacio ¿Por sí. qué no ha pegado acá lo de la web 2.0? ¿Por qué no web 2.0 cuando hace unos años atrás éramos todos .com. Sí, es cierto no sé qué es lo que está ocurriendo y que no, no pegó el boom de ah. la internet de vuelta va, de, por lo menos servicios, hey, hay que, se hay creado servicios que están pero son muy del internet de los chicos sí. y cosas para, ¿de, de la 2.0, cual estaba sí? ese de los secretos? que estaba este, robado sí, que estaba y robado ¿y del, de España y había visto otro que no me acuerdo qué era sí. que también era pero no, nada, no mucho nada, re sí, nada relevante una no mierda, sé. una mierda está triste Maxi sí. por eso se deprimió, esperado otra vez sí me deprimieron ¿no? y bueno, hazelo, bueno. ya estuve, ya um, sí <coughs> ahora dejo de venir al programa otra vez y <risa> me mando una vuelta <risa> 2.0 Vamos a cambiar de, de, de, de ciento, como otro, otro ¿180? Cliché, 180 grados de la información. va, va a cambiar el ángulo, de la el ángulo de la información. Voy a dar una de esas páginas que me encanta. Ayer. En que la debería dar al principio porque en segundos más la van a voltear. Bueno. Martín te viene promocionando ¿Te eso. La página. No. no. <risa> Bueno, pero hay muchas cosas, Mate. Sí. altavista sigue siendo bueno para eso también. Dale, que es la página yo vengo diciendo desde, desde el lunes que, está, que va? vas a venir y vas a presentar. Ah, si tiene una página, me dijo, la otra vez, ¡Fa! ¡Ah! fácil. Ah, sí. ¿Cómo sí. es? Hooks.joox.net. Sí. J-O-O-X.net ¿Qué sería esto? A mí me encanta, por ejemplo, ir a ¿qué me, me, este verano mm. me voy a bajar una serie completa, y vez. Que, que le estén dando ahora en este mismo momento, me la bajo así rápido y me la veo en el reproductor de DVD. Me la grabo en CD. Cuando se... vos la se te cuando cante. Cuando a mí ¿sí? se me encanta. No, cuando Sony me la en quiera En su dar. idioma original claro. y sin soportar propagandas estúpidas. Porque Exacto. eso es lo que son las propagandas, estupideces Por eso no tenemos propaganda acá, porque hacemos un servicio a la comunidad y no le ofrecemos propaganda. Está resacado el Radio, Radio 2.0. Sí. <risa> bueno... Hooks nos permite, es, es impresionante, o sea, esto de la EMUL que vos vas y buscas una película nueva, una serie, el Bollywood, los cartoons, están todos como en un directorio de una especie de web 2.0 también, donde, digamos, no es, no, es com no, hay, no hay sociabilidad ni se comparte, pero sí hay una interfaz muy parecida, donde están así listados series, eh, subido animados, al servidor donde eh, vos los bajas directamente. Y esto en vez de estar esperando días a que bajen del de claro. la e EMUL, o horas desde que le bajen de un Victor Ren, es, lo bajas en 5, 10 minutos, 15, media hora, si ¿sí? te bajas una muy buena película, apúrense porque está, es obviamente van a salir los, esta gente sí. que viene con el nacido ¿no? para morir. Sí. Yo no me quiero imaginar cuánto tiempo gastaron en subir todo eso a un servidor. no ah, sé? Yo creo que un tipo agarró y llegas, una universidad, si llegas, si llegas en no, una no, no, universidad agarró sí. el servidor como quien agarra, le encargó un y CD, DVD o lo que sea, le bajó todo eso y se fue. Y, está y, debe y todavía puyando. están buscando a quien compo está. <risa> una invitación, ¿dónde, ¿dónde está la serie de mierda? Bueno, nada, bueno. hay que apurarse porque la van a venir a buscar Y la van a voltear con esto de los derechos de autor y todas esas cosas No tiene mucha vida No tiene mucha vida Entonces, j o joox.net Sí Hux net. Por favor, o sea, señora Si usted Abúsense. está en este momento ya. sentada en el sillón Deje de hacer lo que está haciendo, apague sí. la radio y métase a la internet y empiece a bajar película, y porque lo que sea. no dura ni cinco minutos, esto es un milagro, son esos milagros que ocurren sí. una vez y no de vuelven hecho, a repetirse. Hoy estoy el señor Cliché, sí. hoy ah. ni siquiera la chequeamos así y que quizás ya está abajo la página. Así es. Listo. ¿O y para terminar, sí. vamos a dar el texto de la semana, porque hemos hablado del principio de esta temporada, sí. de la Season 2, de los micros de la web, ya me voy, se viene Luciano con todo el cine está, pero eh, de los Conductor, co-conductor, conductor, comentarista, columnista re completo, y locutor. Re completo. Sí, sí. No Próximamente son... decano. Sí. <risa> sí. Me gusta Dale. verlo feliz. Lo, lo, sí, bueno bueno. Y bueno, lo bueno que es eh, dejar un empleo. Sí. Bueno, Dale. el documento, porque dije, lo bueno de la internet que son, los documentos, la información, los textos, el texto electrónico, hace 10 años se creó un tal Raymond no sé cuánto, Eric Raymond, sí. creó un documento que se llama La Catedral Bazar, que esto se asegura. En Que inspiró a la gente que hizo el Desarrolló el navegador Nescape Para librar el código para que después hicieran el Mozilla uh -huh. No importa si no entiende Usted no tiene, usted Está no tiene bien. Todo eso no hace traer. falta, dale Te lees ese texto, te lo bajás, te metes en el Google Ponés sí. la catedral y el bazar Que es extraordinario. Este documento. Que lo imprimís. Al que no sea programador, aunque ni siquiera le interese la informática. ¿Qué de de historia. que Es un artículo que escribió un programador sobre su experiencia de hacer un pop mail. Ajá. Y se larga como si te dijera una 10, 12, un decálogo, un. Sí. ¿Cómo sería de 20? ¿Un decálogo de 20 tips? Un ventólogo. Sí. <ríe> un ventólogo. Un Sí. De Una nueva especialidad acaba de tipo... nacer. La o medicina. Sea, de frases de sabiduría para la vida. Sí. ¿Sí? Ah. O sea yo no quiero ah, decir que era el arte de la guerra y la catedral y el bazar no, antes que, antes que la, el arte de la guerra, que es un libro de fachos ¿eh? <risa> y como somos zurditos desde la universidad no lo vamos a recomendar no, recomendamos, claro. sí, si lo de la catedral y el bazar, que es un texto así originario de, de lo que fue el software electrónico el software electrónico, libre. El, el, el electrónico. así Bien. que nada ahí tienen. menos ¿Vas? mal que dijiste sabiduría para la vida y no canto para la vida porque te pegaba ¿Qué sería un canto para la vida? Otro cliché. Ah. A la vida, no para la vida. Vamos oh. con música. Salteate, Guille, a Bill Callahan. Vamos directo con Arab Strap. Por favor. Yeah. Arab Strap haciendo Don't Ask Me to Dance.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 que ficción está basada en la pasión de cristo te, te los tira todo sale re bien para contrataciones comunicarse a su teléfono pero pero no a en mi teléfono a ver si alguno no. se ocurre llamar bueno dale ¿Qué, ¿Qué? No ocurre yo puse mi página no se acerca a nadie pero porque nadie sabe la característica del lugar donde vivís Maxi. hay poco tiempo por favor no, poco tiempo, no. bueno, primero, me, a me limito tema. lo importante, el, el, el sábado cumple los años, 16 de junio es un día histérico en el que yo nací, el día de la revolución libertadora, el día que nació el flaco del gordo y el flaco, y el día en que yo nací, Tres de importantes importante y yo los festejo el sábado, son las 79, una fiesta nueva de Shulky Party, vas a pasar música pop toda la noche, así que vayan, cómprense alguna bebida, si terminen borrachos seis, tirados en, en la... ¿Te regalan algo? Nada. Ah. Lo lamento. Vas a gozar de placer de compartir una noche con un señor de el mismo día que fue concebido. Bueno, dale. Ahora sí. Para hacer un resumen, una síntesis de lo que fue el programa para demostrar que todo tiene que ver con todo, voy a sí. mezclar la internet con el cine. Qué groso que soy. Y sí, ya, que ya lo acaba de Max. hacer Maxi, pero bueno. Bueno, pero... No, no era el internet. Era <ríe> o sea, que... internet. Otra vez de cine. Pero yo lo había hecho antes de saber que venía Max. Está ¿no? bien, bueno, dale. ¿Qué, qué, cuál, qué? El programa ¿De qué se trata? Sí, sí, sí Y ahora, internet. Y más tarde, internet. Y el cine. Tiene... Sí. No, yo me imagino al y que. Escúchelo el que por tiene... internet, porque... Claro, no, yo me imagino al que no tiene banda ancha, ¿no? El que está conectado por el modo y dice la puta que te parió ahora me tengo que bajar los mails tardo 15 minutos en bajar un mail de mierda y este me vienen a gozar con la serie y todas las sí. <ríe> Dale. todo el mundo tiene algún amigo que se baja algo así que dale aguante la clase media alta <ríe> ¿Sí? ¿Qué? Que no la, la banda ancha hacía aguante. un poco de tiempo atrás varios años atrás sí, ¿no? apareció una página tan excelente pero tan excelente pero tan alucinante que es superpobló y los tipos que Eh, la, la, la habían dado bien y dijeron, no, toma, la vamos a clausurar para todo el mundo, se llamaba DBS Clásico y era buenísima uh -huh. y solamente los que tuvieron registrado en esa época yo no me encontré entre ellos porque era muy vago para registrarme <risa> tienen y vos en el acceso de entrar a esa página entonces yo me... Puse a buscar, ¿no?, alguna página que la suplantara, ¿no?, que llenara ese vacío. Hasta ahora no la encontré. Pero sí encontré un par de páginas que se le pueden acercar o son interesantes a la hora de bajarse películas que uno comúnmente no consigue ni en el video. De todas formas, de esas sí. páginas a diferencia de la, del Yux, que es la que vimos hoy, no trabajas directamente, sino que te dan el link... Para bajarte la de la, claro, pero son para sí. bajarte películas que nunca vamos a ver en la página esta donde te bajan las películas enteras, películas no, está más bien. raritas. Pero que son ah. películas que si vos las conoces, vaya y la busca directamente en el Mule. A ver, Claudia, está uh, la, la película completa o está el ed 2K que es, el acceso es a eso, de... no, está eso no, no, no, es eso para el, es, el Amiul te mandan el link para bajarla en el pero, pero de películas digamos, va, más bien raras o extrañas que uno no consigue tan fácil en DVD menos ver por el cable no, es una trucha, vos vais a poner en el Amiul el nombre de la película no, que porque, buscar no, no, no, y porque buscar. son películas y que, ya, también... que también ya, te redigo internet habla de internet son películas que también, son páginas que sirven como guía de que bajarse, porque uno, y claro. también te dan el link al subtítulo cuántas veces pasó, parodi sí. y las veces, todos los días se baja 10 películas, después uno encuentra el subtítulo termina grabando y no la ve se reenojó. Año después. Sí, así, sí Viste la película viene... coreana esa? Viene. No. Al final no conseguí los subtítulos. Sí, sí En vez de venir a hablar claro, del de de tema. Me gusta el retorno Ey, de más. Viene, sí. viene a... ahora que viene Maxi Bueno y dale. Dale, quieren, me dale, dale, dale, dale. Una de estas páginas no, se, se llama triplew sí, punto cine guión clásico punto com. Tendrá el foro y hay una parte que está dedicada a directores de cine. Sí. Y entre ellos se pueden bajar algunas joyitas. A, a ver, ver, tirar no frases cliché sí. <risa> Nada, hay una, un aire agresivo. Es que en el foro y en esta lista de directores no solamente están las películas para bajarse, sino eh, extensos artículos sobre cada director. Sí. Entre ellos hay uno dedicado al chileno Alejandro Jodorowsky, sí. un director de culto, y se puede bajar en esa página. Películas como El Topo, que fue un western metafísico que algunos eh, incluso afirman, o aseguran que la, denom la denominación película de culto surgió con esta película Bueno, pero el, que, el tipo que le llamó a una película un western metafísico es un flaco que tiene un palo en el orto, es un imbécil <risa> Era la época donde se tomaban muchas cosas raras para bien Jodorowsky, Jodorowsky este <risa> El que también escribe guiones que de historietas ¿Como tarot, Sí, exactamente ese que está totalmente chapita. Ahora. Sí, es muy loco. Ahora tira cartas y hace el tarot en un barcito de, de Francia, ¿no? es ah, sí, sí. le No un muy loco. La otra, la otra vez en Canal A es un estúpido total. ¿no? Sí, no puede ser el tipo que escribió eso y que se hace tan romántico Bueno, eso. y David Lynch da de su página web el, el pronóstico del tiempo todas las mañanas. Así que <risa> Es un genio, pero ya están pasados que a lo, Están locos. Absolutamente normal. Hay bueno. gente que está loca, obviamente. Es Bueno, películas como El Topo, como La Montaña Sagrada o como Santa Sangre, que muchos bueno, consideran su obra maestra, están para bajarse completitas, e incluso algunos de sus primeros cortos, ¿no? Y más un extenso artículo contando lo loco que está yo. Pero... Para completita y sí, el yo tipo creo que, que fue la tenía. Uno de los primeros que estuvo eh, involucrado en lo que iba a ser el proyecto Alien, de la película Alien. Después se fue, se tomó, no sé qué pasó, dije, no estás muy loco. Pero estuvo ahí en la concepción del monstruo, a pasitos de la concepción del monstruo. Otro cineasta que nos gusta mucho, Richard Linklater. Sí. Tiene también eh, eh, muchas de sus películas posteadas. Lamentablemente hay una que yo hace mucho quiero ver y sigue sin aparecer, que es Suburbia. Pero sí, por ejemplo, se consigue Slacker, que fue la película con que se dio a conocer al mundo, o a los Estados Unidos en todo caso sí. en un momento. Eh, Shinua Sukamoto, que alguna vez lo nombramos cuando hacíamos el, el bloquecito de cine oriental, es un director japonés Polera. conocido por dirigir Tetsuo, Tetsuo 2, hablando de gente limada, y bueno, se consigue muchas de sus películas, eh, las dos nombradas, también Snake on June, que es una especie de pink huella, Pink son las películas eróticas japonesas, pero está muy bien trabajada, una estética muy interesante. Eh, es lo que se dice él a, a sí mismo, no, no, para cuando la baja. Si la, no, si, no, no, no, pero si está bien trabajada, la, ah, la, la voy, voy a ver. Acompañando esto de sí. estética interesante con un leve <risa> movimiento en la pericia, ¿Serio? La es estéticamente interesante. Por y por la por otra por mano no sabemos yo, dónde está. Solo me dedico al arte. Está bien, sí. Si me excito es por lo artístico que tiene. Otro director que podemos, del que podemos conseguir gran parte de su filmografía es el comediante francés Jacques Tati. Sí. Tiene películas muy interesantes, entre ellas Playtime, que es su obra cumbre, ¿no? Una comedia de cerca de dos horas y media de duración, así que es interesante para verla. Por un lado, cómo se sostiene una comedia sí. de tamaño y duración, y por otro lado, por una estética que era muy, pero muy elaborada, por ser una comedia que muchas veces descuida algunos detalles. Estás mirando la hora, che. Estamos ya bien. Voy terminando. No, eh, Dentro del director tranquilo, que también haciendo sí. película, y este para el dato bizarro es de Jacques Tournai. Sí. Director que dirigió, entre otras películas, La Mujer Pantera, un clásico del cine fantástico, Yo caminé con un zombie, Retorno al Pasado, que es un policía negro, también uno del policial emblemático del cine negro. Y esta película que es una rareza de principios de la década del 50, ambientada en Argentina, una especie de western que se llama. The Way of the Gaucho El Camino del Gaucho Camino del Gaucho Que es una especie de western pero con gauchos Y filmado con una cantidad de errores históricos Y, y de puestas <risa> no. en escena Que ¿Sí? a uno ¿Sí? le haría de temblar sí, las chinas ¿Sería, son cualquier cosa un western churrasco, por ejemplo? Claro, <risa> <sea, risa> sí, churrasco. me gustó esa <risa> definición No, pero existe <risa> Eso ¿Qué, ¿Cuál es el, no, el western? El churrasco. West, no, estaba el spaghetti western Que era italiano Y, bueno, pero, y western no, churrasco sí. me encantó Sí. muy bueno muy bueno listo, que registrarlo yo también porque está bueno para Sí, sí, claro. sí está sí, bueno. Sí. bueno la verdad muy bien, muy bien Se cuesta un churrasco muy, muy... y... suena rico sí y la otra cosa página... que la china era en china me imagino la y china oriental <risa> <Casi>, y orientales, <risa> claro yo no, si mal no recuerdo creo que una china tenía sí, sí, claro. eh, <risa> los tipos los gauchos andaban en la bombacha y tenían realmente una bombacha de mina puesta no, que... imagínate la tomaban todo literal, claro. Y yo, yo si oh, mal no, no recuerdo creo un que bacho, no, así, no, si una fuera... china aparecía con frutas en la cabeza, como si viste las caribeñas, sí, creo, sí, creo sí. que algo así. qué bueno. De, que... de esta gente que se cayeron en un avión que no sé si eran chilenos y que los, los, los, los uruguayos. <risa> bueno, es que no pre-yanqui la película. Y donde muestra uno los yankees que se sirven, los, se toma mate. Qué que es un yankees hasta el fondo, donde ahí viene con un mate solo. <risa> y hace un movimiento como quien está revolviendo la pajita del trago, entendéis <risa> Y se toma el mate como si se tomara un trago, como si se tomara un whisky. Qué grosso. No recuerdo esa película. Sé que hay una película de Palito Ortega que se llama El Rey en Londres. Que una, una escena de la película muy recordada Es cuando lo detienen en el aeropuerto de Londres Porque le agarran la yerba mate Y piensan que es gras Y que y piensan que es marihuana y, y lo quieren detener a Palito Ortega El rey en Londres se llamaba eh, bien, Y eh, que es que realmente De haber venido un poco. Y hay otra que es genial que se llama Che Ovni Que a veces la pasan en En, en volver Que sí. unos extraterrestres secuestran al cantante de tango Jorge Sobral sí. Y lo llevan de gira por Europa <risa> es genial, y Jorge Sobral cantando tango así Y un tiro, lo, lo, dice, o sea, ahora estamos en España Y él no puede creer que lo adujeron y lo llevan a España No puede ser, no puede ser entonces pasa un auto al lado de donde está él Y en el auto hay un, un, un Juan Domingo Perón Pero encartó de así una foto de Juan Domingo Perón en, en la ventanilla del auto y pasa y lo saluda Y él dice, de no creer Y se pone a cantar tango así en el medio del mar de Granada, en el medio de Londres, así en cualquier lado, se pone a cantar tango. Es genial ese película! Para ir terminando, eh, otra otra página de internet, ya ir sí. cerrando. Para todos aquellos que le guste el cine nacional que a nosotros espera, nos espera, gusta. Espera. O sea, no, la sí. anterior, repetí la, la, la dirección de la anterior. www.cine-clasico.com Cine-clasico.com En el medio guión que dije. Sí, sí, bueno y cine no es no. de los accesos de los caetos la película entera no no no no no es todo acceso de los no va y va pero no, aguantate un par de días se te va a ser impasible de sus títulos no porque generalmente sí, estas películas desconocidas tienen un montón de fuentes tardan poquito no puede estar dos meses pero bueno estas páginas más allá de que uno puede poner directamente el mío siempre explica si es DVD de bebé rip o si es ripeo de la tele que uno sí. con el mío no lo sabe Tiene ya posteado el subtítulo, que uno tiene que andar buscándolo. Está bien. En fin. Y bueno, si me puedo bajar una, ¿cuál me bajo? ¿El topo? Y sí, sí, bajate el topo. El topo. La otra página que voy a decir es del cine nacional que a nosotros nos interesa, el de Oriente. se llama cine a l Sí. Eh, es increíble la cantidad de películas orientales que tiene ese sitio Está dividida por países Increíble también la cantidad de países de oriente que, <risa> claro no que uno descubrió <risa> por esta dale. página sí, Los tres primeros corrieron Japón, vamos bien Y después <risa> aparecen <risa> cosas que ya uno ni sabía que, que eran repúblicas eh, Y a su vez tiene una sesión que es de retrospectivas y, hoy, y, y está muy buena por las, las retrospectivas Por ejemplo tiene una dedicada a películas Kaidan Que son películas fantasmas japoneses Y tienen como 20 o 30 películas de la década del 60 fantasma japonesa, otra dedicada a a satoichi pues satoichi nosotros conocemos la última versión de de de, de... Takehime de... Take que iba a decir, de... de Kitano sí pero es un personaje como si yo le dijera el zorro lo así que tiene 20 o 30 películas bueno y están bosteadas como las 30 películas de satoichi desde la época del 50 hasta la actualidad eh, y bueno después también por directores por ejemplo de Seijun Suzuki Eh, y bueno, algunos directores actuales como Kinky Doo, Takeshi Mikke, de todos ellos están posteadas las retrospectivas enteras. Y bueno, uno puede entrar y bajarse y nunca termina porque siempre descubre algo nuevo y nunca, sí, además, nunca termina. Sabe, la, eh, el ritmo de producción que tienen allá y encima tantos nada, países. Es increíble la no cantidad llega. de películas que aparecen. Es un foro, pero muy, pero muy suculento, sí. digamos. Así que bueno, también es recomendable para bueno. todos aquellos que están escuchando, tienen internet. Entonces, es, es allcine.org. Oh, sí. Con, con y Z. la y era. y, y cine-clásico .org también .com bueno, es, punto .com métanse listo ahí tienen nos vamos a, hasta mañana esto fue el Palki nos despedimos con el disco de la semana el disco que se llama El Poet's Life la vida del poeta pero que no tiene nada que ver no vamos a poner música de poetas ni nada eh. Tim Armstrong haciendo Into Action hasta mañana esto fue el The Minnesota her name Suzanne, right. The one in the high whole boat is Sharon. Uh huh. And Karen is the one with the blonde wig on. And with the bullet man, we're going number one. And I don't need any money, not to have any fun. Let's get moving into action. Let's get moving into action. Let's get The Richmond Line. Leave us at eight. East Bay by nine. We may run out of money tonight. Never out of time. Farmer Street, we kick it corner at the line. It's anybody's guess how late we're gonna run. We go all night. All right, the midnight just begun. Let's get moving into action. Let's get moving into action. If the life's too flow no satisfaction. We tried to warn that exit case over and your ship was something. Respect to New York, respect to London. Go so up from California and our fans have the second crowd. When the music come playing, then you jump up, come down. If you hook up the speakers, then we'll break the sound. And the music will be heard for miles and miles around. We got songs of redemption, songs of war. We got songs like this that can pack the dance floor. Let's get moving. It's action. Awesome. Let's get moving. That's Da el besito de las buenas noches Radio Universidad Más tarde que nunca Presenta Coqui and the Killer Burritos En el lanzamiento de ClubdeFan.com Viernes 15 de junio 22 horas en el SEC. Cookie and the Killer Burritos A tres rounds Muestra fotográfica de Nora Lezano Artes escénicas, poesía